año de dios de 1700 y tantos que ha quedado grabado en la tradición oral un hecho que el pueblo recuerda y pregona como el amor de hidalgo mancebo nacido en rica cuna a una bella doncella cual fragante flor al mirar por vez primera de su singular belleza se prendió Dice la historia, que fue en un día en que con pompa y circunstancia en el churrigueresco templo de San Agustín, se celebraba la llegada peregrina de la Santísima Imagen de la Milagrosa Virgen del Pueblito, costumbre que el devoto pueblo efectuaba para solicitar su santa ayuda, para que el agua del cielo cayera y diera vida a sus tierras de labor. Milagro que la Santísima Imagen otorgaba con largueza a sus piadosos hijos, por lo que la lluvia no se hacía esperar. Cuenta la tradición, que un día de radiante sol, entre los asistentes a estas romerías, Un mozo de varonil presencia y galano vestir, por la calle de estampa de San Agustín, miraba con avidez hacia un balcón de herreriano barandal, flanqueado por cantería rosada, en la que colgaban macetas de bellas y cromáticas flores. Singular marco, que en su centro destacaba la más bella la más hermosa mujer soñada. Fue poca la resistencia que su cero puso al corazón, y absorto frente al balcón, el joven mozo extasiado quedó. Hubo momentos de vacilación en ambos al mirarse, sin embargo, la agraciada doncella, ...con gesto de desencanto... ...las ventanas con fuerza cerró... ...a partir de ese momento... ...preso de amor y dudando que aquella visión real fuera... ...se hizo la promesa de regresar... ...y confirmar que su musa sueño jamás no fue... ...y así... ...al día siguiente... Perturbado de emoción llegó... Momentos de ansiedad le consumían la espera... Mas Dios sus ruegos escuchó... Y del cielo sus puertas abrió... Y ahí estaba ella... En ese balcón... La figura amada nuevamente estaba... Presuroso... El enamorado joven una flor a los pies de la dama arrojó, rogándole que en sus manos la tuviera, muestra del correspondido amor. Despectiva, con gesto soberbio, y rápido giro, se retiró del balcón. Desconsolado el elegante enamorado, aún esperó, con la ilusión de que arrepentida abriera de nuevo las ventanas del balcón. En vano, esperó su ilusión, la orgullosa dama al balcón no volvió. Siguieron los días y nuevamente frente al mismo balcón acudió y al querer confiarle su amor con desdén su amada la ventana cerró. Los días pasaban, y ante el sol y la lluvia, él ahí a su necio amor aguardó. Mas sin notarlo, ella fue sintiendo en su corazón el llamado de su insistente enamorado, y optó por no desaparecer con actitud arrogante, escuchando ya con agrado las declaraciones de amor que su sufrido enamorado le confesaba. Mas sin embargo, ella no daba respuesta de aceptación o rechazo, retirándose sin mencionar palabra alguna, dejando al joven hidalgo sumido en la tristeza. Luego, se le veía caminar... ...por la calle de locutorios, perdiéndose al llegar a la Primera de San Antonio. Sí, el amor no correspondido lo trastornó, y de aquel buen mozo, alegre y con fortuna, aquel que hacía suspirar a todas las mujeres que a su paso lo miraban, y que él con elegantes modales agradecía, hoy se le veía perdido. Sonámbulo su rostro, expresaba el mal del desamor. Tanta era ya su desesperación, que en una tarde de lluvia tenue, a su amada consentidas palabras del corazón, el amor le desbordó, Ella callada estaba, sin expresar sensación alguna en su rostro, aun cuando en su pecho ya ardía una gran hoguera de amor. Lentamente cerró el balcón, se recargó sobre la puerta y fue cuando escuchó las palabras de su desesperado mancebo que con dolor le sentenció. Amada mía, ya que de tus labios a mi amor no has respondido, te juro ante el Todopoderoso, que si al tercer día, en que a tu balcón me enfrente, no hay señal de tu pañuelo blanco de fino bordado, agitado en tu tierna mano, yo, tu enamorado hasta después de la muerte, subiré al techo del templo y del gárgola, que de tu balcón el primero se ve, me arrojaré al vacío, gritando mi amor. Llegó el sentenciado día, él al balcón ansioso miraba, ella temblorosa atrás de la puerta estaba. Al no tener respuesta, subió con rapidez al techo del templo. Ella abrió el balcón y lo miró sobre la cornisa del muro. Quiso el pañuelo de su manga sacar, pero temerosa se detuvo. Su enamorado se posó sobre el gárgola. Mirándola, abrió los brazos hacia su amada y ella, al momento de sacar el pañuelo de la manga para darle la señal, Vio con horror que el gárgola se desprendía del muro y fue entonces que Hidalgo enamorado y pañuelo al vacío caía, escuchándose un desgarrador grito de dolor que sobrecogió al tranquilo barrio de San Agustín. Hoy han pasado los meses, y en ese balcón no se ve más aquella hermosa figura. Las flores muertas yacían en sus maltrechas macetas, y la bella que su hermosura enmarcaba en lo que fuera rosada cantera, ya jamás se veía. Dicen por ahí... Los que por ese rumbo habitan... Que ella dolida y sintiéndose culpable... Se aisló en el convento de Santa Rosa... Y que por su presencia triste y de fuerte nostalgia... Una de las monjas de aquel majestuoso convento... Plasmó en óleo... Aquella... Que por temor a un gran amor... Delgargo la perdió